Con Hernán Brienza, Nora a n c h a r t y Santiago Varela. Nos ha tocado una semana difícil, muchachos, para empezar、sí. este, el programa、sí. Argentina tiene historia, porque ayer, era el día de Malvinas, un aniversario complicado, como lo estuvimos hablando. Y hoy, la verdad, yo en el caso personal mío estoy, y me imagino que ustedes también, estoy muy dolido por la muerte de Eduardo Luis Valde. A quien yo siempre consideré,、eh, es el actual, obviamente, secretario de Derechos Humanos, pero yo siempre siempre consideré como una especie de faro, faro de, de, de trabajo, como investigador, por sus、eh, grandes libros que escribió.、Eh, recuerdo el Felipe Vallese, donde descubrió o investigó la muerte de aquel obrero peronista. Eh, Facundo y la Montonera, que hoy justamente vamos a hablar、eh, de, de ese libro. El asesinato de Dorrego.、Eh, Eduardo Duhalde me acompañó de alguna manera en mis preocupaciones personales por la historia. Junto con Ortega Peña, Rodolfo Ortega Peña, hicieron algo así como、eh, el Guerrer Razano del revisionismo、sí. histórico marxista, ¿no?、Eh, o el Troilo Manzi, si se quiere.、Eh, el Charly García, Flaco Spinetta,、eh. del revisionismo histórico. Que en los 70 cruzaba la variable de lo nacional con la variable de la lucha de clase, s con el marxismo, ¿no? hacía esa interpretación que fue tan rica, tan alumbradora, no solamente en los años 60 y 70, sino posteriormente. ¿no? Yo creo que si hay algo que modernizó, la última gran modernización del revisionismo histórico fue、eh, justamente la, la, la mirada desde la izquierda nacional hacia esa escuela histórica. Para mí es un día. Eh, digo, bastante triste. La última vez que me había visto con él había sido en un lugar idílico, ¿eh? en la terraza del Hotel Sofitel en Roma,、Epa. mirando cómo el sol caía sobre esa ciudad. Los dos, yo tomando whisky, él no, <risa> y hablando muchísimo de la historia de las ideas en la Argentina. Y él era un erudito, la verdad.、Uh -huh. eh, habíamos ido por trabajo, la presidenta yo, había estado sí, allí, habíamos、sí. no estado por trabajo. Y la verdad que tengo un gran, un gran recuerdo desde lo humano y desde lo intelectual. Yo tengo un, un recuerdo del otro costado de, de Eduardo Luis.、Eh, yo tengo el recuerdo de, digo, me gustaría contar las, las tres etapas del Eduardo Luis.、Eh, cuando nosotros teníamos 16, 17 años, Eduardo Luis Duvalde, Rodolfo Ortega Peña, Paco b r o n d o Rodolfo Walsh eran los viejos. Eran los tipos、eh, que nos marcaban el rumbo y la cabeza, y nosotros que éramos tan chiquitas, y, y esto que estoy trayendo es el recuerdo colectivo y la emoción colectiva que viví con otras compañeras de aquel momento de militancia cuando éramos tan chiquitas, que estaban ahora en el velatorio que está haciendo lugar en la Secretaría de Derechos Humanos, y todas sentíamos que en nuestras vidas personales, además de lo que él era como un hombre colectivo y un hombre. Que entra en la historia, en nuestras vidas personales era el cierre de un ciclo, era el último de los cuatro. Queda allí dando vueltas Rodolfo Matarolo、eh, y quedan algunos otros, pero estos, estos que además. Vicky, una, una de las chicas que ahora trabaja en el Conti, decía: ¿Sabes qué? Yo me acordaba、eh, de Eduardo yéndonos a sacar de la cana con las pintadas o、eh, de, las, de los volantes impresos donde decía muchachas, así, esto no se hace de esta manera. Digo, ese tipo, ese tipo. Y además,、eh, el, otro, el otro punto es alrededor de este velatorio que se está llevando a cabo había. Distintos públicos, los recientes, mucha gente joven que lo conoció a través de los libros, y mucha gente no grande, no tan grande, pero que había sido beneficiada por el cuidado que él puso sobre el tema de los derechos humanos, los presos políticos, los detenidos desaparecidos, los juicios. Estaba el llanto de las madres, las expresas, los liberados de la ESMA, estaba todo el mundo en esa amalgama que juntaba aquel pasado. Nuestro de estudio, reflexión, pasión,、eh, calentura por un cambio en un país, d d a r l o vueltas patas para arriba y aquello que uno quería que fuera, con ese contenido fuertemente este, ideológico que estos cuatro hombres marcaban. Esto es. Eh, y eh, en un plano mucho más cercano es el hombre que, entre otras cosas, impulsó el Plan Nacional contra la Discriminación. Que ha cambiado sustancialmente el panorama político de los derechos humanos y sociales del hoy, no solamente los del ayer, los del hoy. Estaban todos aquellos que habían sido beneficiados con esto. Por ejemplo, quienes habían accedido al matrimonio gay y que había sido el primer puntapié tener un plan nacional que Kirchner puso en vigencia. Néstor. Santiago Varela, buenas noches. Buenas noches.、Eh, poco se puede agregar sobre lo que ya dijeron, simplemente que el lado bueno, tal vez, es que se pudo ir viendo que algunas de las cosas por las cuales él estuvo trabajando y luchando durante tanto tiempo empezaban ya a tener un, un comienzo, algunas un comienzo de ejecución y otras ya estaban ejecutadas, sí, sí. ya había gente que está en la cárcel、eh, y él tiene mucho que ver con todo eso. Y bueno. Es así, va a estar junto con los otros tres, como decía Nora,、mm. en el recuerdo de mucha gente. Y espero que sus libros se reediten también, porque creo que siguen siendo valiosos muchos de ellos. Ahí dejó uno todavía que no estaba terminado, que es casi te diría la tercera versión ampliada y, este, y hecha con un análisis f i l o s í s i m o del Estado Terrorista Argentino 3.、Uh -huh. Eso quedó, vamos a ver. Adriana Zanca, buenas noches. Buenas noches buenas Las noches, vías de comunicación para nuestros oyentes. Como no, los amigos se pueden comunicar con nosotros. Nos llaman al 49998700, al 0810 2220870, que es nuestra línea nacional. Nos pueden escribir a ArgentinaTieneHistoria, arroba radionacional.gov.ar. En Facebook nos encontrás a r como ArgentinaTieneHistoria y además, ¿sabes q u e podés escuchar y bajarnos para más anteriores? Entrando al blog argentinatinehistoria.blogspot.com, e ahí e s Para los que tienen la suerte de tener habilidad en sus manos y crear cosas hermosas. El artesano fabrica un mundo a su voluntad, t o m a en su mano la silla. sobre かより a ñ い。 「でかいな」 Día en Argentina tiene historia. Por si no lo adivinaron, el tema del día es oficios preciosos, e v a n i s t a s o f e b r e r í a y la minería, que es tan, tan complicada, fue para la historia no solamente argentina sino americana. Lo vamos a tocar en el Los casos de las minas de Famatina a l l í en La Rioja y las minas de Potosí. l a m i n a de Potosí, como ustedes saben, fue el corazón de la, del colonialismo español en América Latina. Y yo te aseguro, este tema, este tema de hoy, seguro, seguro que termina Armando Candombe. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Mucho guitarra. como la Si hay una cosa que quedó clara, es que los españoles, luego que Colón chocara de casualidad contra el continente, No vinieron a estas tierras con intención de erradicarse y t r a b a j a r l a para nada. La colonización, valga la paradoja, no trajo colonos. Al revés de los agricultores protestantes del norte, aquí la idea era llegar, rapiñar lo más que se pudiera y volverse a España a disfrutar de las ganancias. Para colmo la codicia de los conquistadores, que eso eran conquistadores, Se vio justificada e incrementada con la visión del oro y la plata que formaban parte de la cultura de los pueblos primitivos. Podían los príncipes locales quedarse con las plumas de Quetzal, que a ellos, en nombre del rey y de Dios, solo le interesaban los metales preciosos. Y ya que estamos con Dios, digamos que la cruz vino a evangelizar a los herejes, aunque en realidad solo sirvió para justificar el uso de mano de obra esclava y concubinas dóciles. Ya con las primeras expediciones en el mar dulce aparece la leyenda del rey blanco, un rey legendario que vivía en una ciudad donde las casas eran de plata y él mismo se vestía con trajes de plata. Los españoles salen en busca de esas tierras donde la plata podía llegar a recogerse del suelo y porfiados como eran, porque eso hay que reconocerse. Se ponían algo en la cabeza, sobre todo si ese algo era de plata o oro, y no había selva, ni montaña, ni alimaña, ni enemigos que lo s pudieran parar. Y así finalmente llegaron a Potosí. El cerro de Potosí ya era conocido desde la época prehispánica. Los incas lo llamaban Sumaj Orco, el cerro magnífico. Una leyenda dice que el inca Jaina Capac. Fue a las aguas termales que allí había, que eran muy conocidas, y de paso ordenó explorar el cerro en busca de plata. Pero al comenzar a hacerlo, la montaña se enojó y produjo una explosión, de donde deriva el nombre Putuxi, Putuxi Potosí, que pretende ser la onomatopeya de la explosión. A la vez que se escuchaba una voz que afirmaba que esa plata estaba reservada. Para los que vinieran después. Se cree que esta interpretación fue fomentada por los españoles, por ser, por ser ellos, casualmente, los que vinieron después. O sea que le caían como anillo al dedo esta, esta, esta cosa. Lo que sí parece más cierto es que en 1545 un pastor q u e c h u a descubrió en forma casual una de las vetas que se encontraban a flor de tierra. Y de eso se enteraron los españoles, ya que ese mismo año apareció el capitán Juan de Villarruel, quien tomó posesión del cerro en nombre de su señor Don Carlos V, rey de España. No hubo fundación de ciudad ni nada. Simplemente se apropiaron de la montaña. Dijeron: todo esto es nuestro a partir de ahora. De acá para allá, esto es de nosotros. Esto es de nosotros. Los españoles, ni lerdos ni perezosos, se dedicaron de inmediato a explotar al que bautizaron Cerro Rico. Por su origen geológico, este cerro es producto del ascenso del interior de la tierra, del centro de la tierra, de un cuerpo rico en minerales. O sea que fue como una aparición que surgió debajo de la tierra. Pero no todo fue tan fácil. El cerro se encuentra a 4.000 metros de altura. Altura donde no solo la pelota no dobla, sino que en aquella época se hacía muy difícil de abastecer, ya que allí no había nadie ni nada, y había que llevar todo y a todos. La altura en sí del cerro es de 1113 metros y tiene forma cónica perfecta. Después dicen que la altura se rebajó, porque fue tanto lo que lo excavaron que el cerro se achicó. En realidad, Potosí no es una mina, sino muchas minas. Llegó a tener más de 5.000 bocaminas y socavones. Lo agujerearon como un queso gruyer. Desde el primer día, los españoles tuvieron claro que los trabajos pesados los iban a realizar los indios, y los otros también. Para eso estaban los encomenderos y el sistema de m i t a por el cual los indígenas debían trabajar para la corona una cierta cantidad de tiempo, digamos, por ejemplo, 10 meses por año. A cambio de un salario, del cual el encomendero descontaba lo que el c o y a debía pagar como tributo, porque los indios tributaban a la corona, entonces todo el salario no era del, del indio, sino que debía pagar tributo. Y a cambio de eso, el patrón se obligaba a transformarlo en buenos cristianos. O sea, un acuerdo,、eh, digamos. Beneficioso para, para, beneficioso para las dos partes. Como en los socavones no existía sistema alguno de seguridad. Era común los derrumbes y los accidentes laborales. Seguían la beta directamente, sin importar ninguna lógica, ninguna otra lógica minera. La muerte era algo cotidiano. La m i t a y la codicia exterminaron a millares de indígenas, a tal punto que en un momento debieron importar esclavos africanos. Las cifras son muy variadas, se habla hasta de millón inclusive. Pese a estas evidencias, el conde Villar. En 1589 decía: Los indios son naturalmente inclinados a vicios, ociosidad y borracheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos, por ejemplo, repartirlos para las minas. Una manera de que sacarle todos los problemas. Incluso veían bien que el cura aceptara. Que los hicieran trabajar también en las festividades religiosas, que eran sagradas, valga la redundancia, porque ellos, decía el cura, no tenían verdadera fe, sino que se aprovechaban de estos feriados para emborracharse y no hacer nada. Entonces ellos trabajaban también esos días. La ciudad de Potosí creció en forma exponencial. Llegaban españoles, encomenderos y comerciantes de todas partes. Incluso hubo un fuerte tráfico prostibulario llegado desde la península y aceptados por todo, incluso por la iglesia. En 1573, o sea, en pleno siglo XVI todavía, Potosí tenía 120.000 habitantes, con una gran mayoría de trabajadores indígenas, mientras que Madrid tenía solo 20.000. O sea, prácticamente era seis veces más grande Potosí que Madrid. Potosí llegó a ser una ciudad con una minoría que vivía con un lujo inimaginable. Traían todo de todas partes, todo tipo de comodidades y de cosas elaboradas. Tan grande llegó a ser el desenfreno que la ciudad fue llamada Babilonia por algunas otras personas que eran un poco más sobrias, digamos. La cantidad de lingotes y moneda s de plata que se sacó del cerro y se mandó a España fue incalculable. Acá también hay, hay digamos, valores muy diversos. En un momento, la plata potosina llegó a sumar más que el circulante de Francia e Inglaterra juntas. Esto generó un excedente que luego sería uno de los fundamentos del capitalismo. El primer excedente que hubo en Europa fue este, el de las colonias del río de acá de, de América. En la metrópolis ayudó a financiar la construcción de la Armada Invencible, que fue vencida, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo generó la aparición de un enjambre de pirata, sobre todo ingleses, que pretendían quedarse con parte del festín. Y eso lo hacían en el océano. Sin embargo, España no supo aprovechar esta inyección de dinero. Sea con un rey impresentable como Carlos II o los Borbones que vinieron después, los nobles hijosdalgo españoles, a quienes nunca les gustó el trabajo, transfirieron toda esa plata a los comerciantes y banqueros de Flandes, Venecia y el resto de Europa, que fueron los que finalmente y realmente se aprovecharon del trabajo de la m i t a en Potosí. Dato curioso: nuestro país, Argentina, Debe su nombre a la mina de Potosí, ya que, se creó, ya que se creyó que el río de la Plata era la puerta de entrada a las tierras del rey blanco, donde además de la plata reinaba la felicidad eterna, una ilusión tan propia de los ricos. Pero esa, esa es otra historia. La noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, n o r a n Chart y Santiago Varela. Y el tipo tiene su taller en la calle Defensa 1094. El taller guarda los recuerdos del paso de reyes, presidentes, princesas, consortes y hasta hombres. Pedestres que quizás no podían ver lo que allí pasaba, pero que estaban enamoradísimos del ambiente, como Jorge Luis Borges. Estuve con Papas, con el rey Juan Carlos, con Clinton, con Gorbachev, pero yo no trabajé para ser anfitrión de ellos. De repente me tocan el timbre y me dicen: Hola, soy el rey de España. Bueno, suba, le digo yo. Pero no es diferente a cuando toca el timbre la señora Susana de aquí a la vuelta. De un bolsillo saca una pequeña tarjeta personal, nada más y nada menos que del rey de España. Atrás tiene anotado en tinta Juan Carlos y el número de su teléfono celular. Le escribió con una lapicera de plata cuya textura imita una trama de tientos de cuero crudo, uno de los diseños exclusivos que hacemos para la firma Dupont de París. Afirma nada más y nada menos que el máximo orfebre argentino, Juan Carlos p a l a r o l Dice que a Santelmo y a ese taller lo llevó un angelito. Quizás el angelito era el arquitecto Peña, que lo invitó una vez a trabajar en la feria de Santelmo y él en ese momento se enamora de esa exacta casa que ve ahí. Dice que algún día va a ser de él y de hecho lo concreta ya por el 72, 73. La restaura hasta el 74. Lo que yo no sabía, dice p a y a l o r era que me encontraba enfrente de la antigua Plaza de las Carretas y que esta es la esquina alta de San Pedro Telmo. En una oportunidad, invitado por el gobierno del presidente Pujol, hice un viaje a España para conocer Barcelona, la tierra de mis abuelos, y descubrí que el taller de mi abuelo en Barcelona quedaba en la antigua calle de las Carretas y la calle alta de San Pedro. O sea que, sin querer, este lugar, que yo siento como mi lugar en el mundo, cien años después, coincide con la dirección del taller de mis abuelos en Cataluña. Yo siempre digo que entonces a mí alguien me trajo de la mano. Y en este lugar pasan cosas mágicas. Por ejemplo, yo necesito algo muy exótico, una madera de teca. Tocan el timbre, aparece una viejita en la puerta que me dice: Señor, tengo una cajita de teca, ¿no me la quiere comprar? Esas cosas dice p a y a r o l que a él le pasa todo el tiempo. p a y a r o l es sexta generación de una familia de orfebres que empezó allá por el 1750 en Barcelona. Dice que llegaron a la Argentina quizás empujados por la hambruna y para subsistir con alguna dignidad. Hay gente que inventa que hay exotismo y que viniste. Bueno, si les interesan las historias caballerescas. Dice Juan Carlos Pallarol, todo bien, pero los míos vinieron porque se estaban muriendo de hambre. En 1804 viene Rafael Pallarol, su abuelo. Se queda unos años y se vuelve a Cataluña. Incluso participa en las invasiones inglesas y forma parte de los miniones de Cataluña. Años después, Vicente Pallarol, siendo joven, también se sube a un barco y se queda aquí durante un breve periodo, quizás dos o tres años, y se va a combatir en la guerra de Crimea, donde escribe, por ejemplo, el sitio de Sebastopol, la batalla de Baclava. La batalla de alma. Se vuelve a Cataluña después de que junta algunos dinerillos y allá empieza a enseñar el oficio a José, mi abuelo. Cuando muere mi bisabuelo, José se queda a cargo del taller y sus socios ya para entonces le habían venido a Buenos Aires, le dicen que se venga. En 1907 se instala acá. En ese momento se estaban construyendo el Colón, el Congreso, la Rosada, la Basílica y muchos otros edificios de la ciudad. En aquel centenario se hicieron innumerables cosas. Yo pensaba que en este bicentenario podía pasar lo mismo, dice p a y a r o l que estaba como engolosinado de tener el mismo trabajo que sus antepasados. En aquel momento explica que era una de las plazas más importantes de artesanía del mundo, que llegaban maestros de todas partes, de España, de Francia y de Italia, y que hasta el año 50, más o menos, en Buenos Aires había entre 1.500 y 1.800 talleres de plateros y joyeros. Esto es como muy. Sí, es impresionante el dato. ¿No? e s、sí. Un número,、uno. dice, por ejemplo, dos tercios de las cajas de oro y plata que acompañaban los relojes suizos en el mundo entero se hacían en Buenos Aires. Acá había una mano de obra impresionante un precio competitivo, y una calidad superior. Cuenta, p a y a r o l que además no tenemos competencia tampoco hoy todavía, porque si bien en México podés comprar una artesanía fantástica, ya tiene un sentido industrial. Ya hay moldes y ya hay maneras de hacerla. Que cuando acá compras un juego de té de plata y estás firmado, Sabes que lo tienen que firmar y poner el punzón y la cantidad de plata real que tiene, estás comprando una marca, estás comprando una firma, estás comprando un prestigio. Entonces acá el artesanato continúa. Recuerda cuando a su padre le encargaron un sarcófago para Evita. Era algo impresionante, la tapa de plata como una gran cama con un mantel labrado debajo del cual irían 35 o 40 baldosas de oro y plata, cada una representando un sindicato. Otro de los, de los requisitos era hacer la tapa de una sola pieza, porque la idea era levantarla todos los años para que el pueblo pudiera este, ver a Evita allí adentro. Fue una inversión muy importante de Payarol padre, y cuando ya estaba bastante avanzado, ¡pum! La revolución del 55, no solo nos qu se queda p a y a r o l sin poder completar la obra, sino que además sufre algún tipo de persecución y además, este, bueno, nosotros nos quedamos como un poquito desamparados en ese momento con el golpe del 55. No tan desamparado se queda, ¿sabes con qué comparaban este, la, la, la tumba esta, que, que era no, el, el sarcófago para Evita, con, la con Tutankamón? Con la, dice que nunca en el. En, en serio, dice que con el. Solo la tumba de Tutankamón, una obra única en el mundo, hubiera podido compararse con esa obra de orfebrería. Mira que es mucho, ¿eh? La, la,、ah, la, yo estoy diciendo la, lo que es. El sarcófago de Tutankamón son como varios sarcófagos de,、sí. de oro, incluso los primeros son de madera tallados en oro, pero después es oro puro. p a l a r o l Dixit.、Puro. Impresionante. p a l a r o l Dixit. Su padre nunca cobró un peso y por la inversión realizada en esto, perdieron la casa de Lomas de Zamora. Perdieron una casa, teniendo que mudarse a una casa, taller enorme, pero que ya no era como la casa, cuenta p a y a r o l en la que entonces vivían. De todos modos, en 55, como viste, se habían quemado la catedral y una serie de cosas más, le encomiendan la restauración al padre de p a y a r o l Durante un tiempo, el taller fue el convento de Alcina. Dentro Laburo. De <risa> Dentro, Dentro laburo, laburo de otra manera. El cáliz que hizo mi padre para la catedral, cuando vino quien después fue Pío XII, lo tuve en casa más de 10 años y cada vez que lo necesitaban me lo pedían. Como cuando el cardenal Cuarrachino cumplió 50 años de sacerdote, me lo pidieron, entonces yo tenía en casa, en custodia, muchas de las obras de, de Pallarol. Dice: Seguramente el primero en trabajar para la catedral debe haber sido mi bisabuelo. Él hizo un cáliz para el Papa Benedicto XVI, para Ratzinger. Dice, primero lo quiso hacer como muy lujoso, después hay un estilo payarol que tiene que ver con hacer las obras colectivas. Cuando tienen que ver con、uh -huh. este tipo de cuestiones tan impresionantes de individuos que supuestamente representan a mucha gente, como el Papa Ratzinger, este, a, a, elabora con mucha gente. En este caso, hasta con gente de distintas confesiones. Así se lo hizo conocer en el momento en que se encontró con el Papa. De todos modos, él, el que guarda el cáliz que él guarda como su mejor obra, es la que hizo para la misa por la paz del Papa Juan Pablo II durante Malvinas, lo que se usó para cuando vino el Papa acá en la misión de paz por Malvinas. Dice p a l a r o l que le costó 25 años desprenderse de su soberbia. Porque le importaba mucho que la gente supiera que él, además, dibujaba bien, que no era un mero artesano, que dibujaba, que tallaba, que cincelaba. Dice: tuve que salir a hacer chancas para poder sostener mis estudios en Bellas Artes, y yo quería desesperadamente que la gente supiera que yo había estudiado todo eso. Hasta que un día leyó una biografía de Salvador Dalí, donde el catalán decía cómo había aprendido a difundir su obra. Dice que un día se encontró en la calle Dalí con un, este, con un lisiado. Que le pidió a los gritos pelados que era lo que quería, que le diera el dinero y que él era quien y qué sé yo. Y entonces que Dalí dijo: Ah, bueno, así se hace, y empezó él a exponerse. p a y l a r o l dijo: Yo voy a hacer exactamente lo mismo que Dalí, y salió a vender lo que él sabía hacer por el mundo, y ahí construye realmente el nombre p a y l a r o l Los bastones presidenciales son la especialidad. Van de mil golpes a siete millones. Vamos a adivinar quién tuvo qué y qué sé yo. El primer bastón es el de Alfonsín.、Uh -huh. Ese lo construyó con mil golpes. Después, mil golpes quiere decir mil personas que dieron una,、uh -huh. una este, golpearon, claro, golpearon sobre el bastón para ir dejando su marca cincelada. Ya con el compañero Califa. Eh, lo organizó un poco mejor y empezó a, re, a recorrer este, todo el país para que hubiera, y ahí ya fueron un poco más. Sin embargo, dice, el bastón por el que pasamos el millón de personas y muchos más es muy importante. Yo te voy a decir: la presidenta, el bastón que tiene la presidenta de la Nación, lo tuvo que confirmar el escribano Echegaray, el escribano general de la Nación, constató que se dieron en, en ese bastón mucho más de 7 millones de personas. De golpes. ¿El bastón que tiene ahora la p r e s i d e n t a El bastón que tiene ahora la presidencia. Yo creo que tuve la oportunidad de. Ese, de bastón, verlo.、Eh, ese bastón se terminó de cincelar en la ciudad de Rosario. Claro. Porque ahí hay un museo de la democracia, del cual estoy participando haciendo el contenido político de, de ese museo que hace la fundación del litoral. Y estuvo allí el bastón y vi cómo se terminaba. El es muy de Mando impresionante. En el, en muy impresionante. Dice que el bastón más largo que construyó fue el de Néstor Kirchner, que era de Porque uno, era alto, claro. Porque era alto, de 94. Y además, ¿de quién era el más corto? Por el mismo razonamiento. Y supongo que el de. El Califa. compañero Califa. El d e Cabezón d u a r t e Ah, mira. Ese e l 94 centímetros, el de Néstor, y el de Duvalde midió 88 centímetros. Acá justamente contaba la anécdota de Rosario Pallarol. ¿Sabes cómo es el mensaje que él construye con el, con el bastón? Dice: el modelo es de plata por el nombre, ar Argentina. La única decoración es un cardo por cada provincia y todos abrazados para que se piense en la Unión Nacional. También están tres pimpollitos que son las islas del Atlántico a z u l para que si algún día eso ingresa al gran ramillete, lo haga con la naturalidad con la que hace una flor, sin guerra y sin violencia. Pero lo más importante para p a y a r o l es explicarle a los presidentes que está hecho con madera de Urunday, una madera que se usa, entre otras cosas, para las varillas de los alambrados, porque es una madera muy noble que resiste mucho, que aguanta las heladas, los soles del verano, dice p a y a r o l Cuando vos la pulís, encontrás que adentro tiene una savia, una cera tan rica que no precisa lustre, no precisa laca ni b a r n i c e s brilla por su propio mérito, por su propia decencia. La madera de Urunday también tiene otra virtud: no se corrompe, no es una madera que la pueda atacar ni la carcoma ni los parásitos porque no tiene perforaciones. Entonces yo le digo al presidente cuando le entrego. Tome el ejemplo de esta madera y trate de brillar por su obra, por su talento, por su calidad, que sea resistente como esta madera que está permanentemente en función de trabajo. p a y a r o l es el cuarto de nueve hermanos. Nació el 2 de noviembre de 1942. Sus primeros juegos fueron, obviamente, tallar, tornear rueditas y manejar el lápiz s u e l t i t a Pero dice que el, los partiditos de fútbol y el colegio no le fueron cosas ajenas tampoco. Un día su padre le pidió que calcara una a u r i o l a grande de plato. Pallarol no tenía de plata, no tenía más de unos 11, 12 años. Era una chapa de 40 centímetros de diámetro para la Virgen de Moldes en San Luis. Puso todo su empeño. Fue obsesivo hasta la enfermedad. Y una vez finalizado el trabajo, le preguntó a su padre: Está muy mal lo que estoy haciendo, papá. Su padre lo miró sonriendo y con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Años después le diría: trata de ser el mejor y en el año 2000 te van a meter en una vitrina. No se equivocó. Argentina tiene historia y es de todos. todos. Argentina tiene historia. Lindo personaje, Juan Carlos. Y、sí. nosotros trabajamos juntos, en, como te decía, en el Museo de la Democracia, allí en, en Rosario, que l o está organizando la Fundación El Litoral. Y、eh, tuve la oportunidad de, de ver los bastones de, de mando que hizo. Para Alfonsín, para Menem, para Dualde.、Eh, la, la máscara mortuoria de Vita, que la tiene en plata, la tiene el Museo de la Democracia, así,、eh, que va a abrir las puertas en el, el año que viene.、Eh, yo estoy haciendo el, todo el trabajo histórico de qué significa la democracia en la Argentina, cuándo、ah, comenzó, cómo, cuáles fueron los, los principales hitos democráticos. ¿no? Y la verdad que es. Es, es muy divertido, Payarola, además. Debe ser、sí. divertido muy divertido, porque muy todo divertido. lo que podías recoger de testimonio debe ser muy divertido hablar、Exacto. con él. Dice que el padre hizo el, el bastón para Ilya y Ilya no lo quiso usar.、Sí. Este, ese se lo, se lo tuvieron que guardar, ese bastón. Pero además es muy apasionado. Dice que él no, no forma más gente. Eh, en el artesanato, porque tuvo muchas desilusiones de gente que después se ponía a trabajar con él un rato, le hacía juicios <ríe> y se le iba. Entonces dice que tiene por contrato seis o siete ayudantes, qué sé yo, pero que muere realmente por transmitir el oficio, ¿no? Y que además es familiar, ya está el hijo. Ahora, acá hay plateros realmente, sobre todo en las provincias, Ay, Ah, sí, fantástico. sí, hay una platería. Para, para, para objetos de los caballos. De... Cuando se hacen las fiestas gauchas en las、sí. ciudades de las provincias, a mí no me gusta decir el, el interior. No, yo tampoco digo el, el interior a p r o v i n c i a A veces me equivoco pero, y digo el interior. Pero cuando se hacen las fiestas en las provincias, es impresionante. Ver la, la caballada con eh, los eh, arreglos. Los en, arneses. Los, los, en, los arneses en plata、ah. es impresionante. Incluso、eh, los gauchos, cómo se visten con toda la plata en los cinturones. e las rastras. ¿no? Es impresionante. Chica de campo, yo. Sí,、ah, claro. sí. A mí me, me impresiona el trabajo de plata en, en nuestro país porque la verdad es que tiene que ver con el concepto más simbólico y más、eh, significativo de nuestro país. De nuestra palabra, ¿no? Que nosotros、sí. seamos paí el país de la plata. El país de la plata. Y yo creo que Potosí era parte de la Argentina. Claro, ¿no? porque Potosí. Hasta 1820 y pico, 1826, forma parte. La, forma parte la, la, de... Cuando se divide el virreinato, ingresa Potosí al virreinato del Río de la Plata para que tuviera alguna fuente económica, porque si no era inviable.、Mm. Era, el virreinato del Río de la Plata tenía un sentido ge geopolítico, estratégico. Pero necesitaba algo de plata. Y Potosí, si bien ya estaba. Vacía, digamos, igual te, te seguía teniendo una cierta producción.、Eh, los mates de plata, las bombillas de plata,、ah, sí, sea, las cosas la comunes de plata. Vos、sí. sabés que hay una diferencia impresionante en esto. Yo,、eh, bueno, acabo de llegar de Brasil, estuve yendo a verlas. A mí me apasiona todo lo que es el arte y la artesanía y este tipo de artesanía. Y la diferencia, hay una diferencia fundamental. Fíjate que todo lo que vos ves tallado en madera ha sido quizás diseñado, quizás diseñado por portugueses o, bueno, etcétera, pero la mano de obra ha sido la mano de obra del esclavo. En definitiva, se ponían muy nerviosos cuando yo decía, entonces estoy viendo arte, de, arte negro, arte esclavo,、uh -huh. porque la verdad es que quien le puso la mano es el que le dio la impronta. De hecho, viste el tema del sincretismo disimulado. Acá no hay eso. Acá la creatividad está puesta exactamente sobre la Materia que tienen adelante nuestros artesanos, lo que vos ves, las rastras, ese, es eso: es arte gaucho total, es maravilloso, c r e o y o Adriana, si alguien quiere hablarnos del oro, la plata, la no, madera y ¿no? ¿Sí? todas esas técnicas con las cuales. No, las técnicas en realidad son los, la, la materia prima con la cual el hombre puede hacer arte, ¿cómo,、uh -huh. ¿cómo tiene que hacer? Nos pueden llamar al 49998700, a nuestra línea nacional 0810-2220870. Nos pueden escribir a argentinaTieneHistoria, arroba radionacional.gov.ar y también en Facebook nos encuentran como ArgentinaTieneHistoria. Como ustedes saben, no todo es oro y plata, no todos tenemos oro y plata, y hay gente que trabaja la madera, trabaja el ébano. Vamos a. Alguien nos va a contar cómo es trabajar el ébano. Mi nombre es Carlos Martel, soy docente de las Escuelas Técnicas Ragio. Bueno, el trabajo de la b a n i s t e r í a por supuesto, es el trabajo más refinado, lo que es el trabajo en la madera. Ya los egipcios hacían trabajos de b a n i s t e r í a ¿no? Y bueno, la refinación se ha logrado por siglos. Así que en todos los periodos se ha evolucionado en el trabajo de la madera y los grandes maestros que nos legaron ese oficio tan lindo, ¿no? Bueno, hay múltiples m a d e r Finas en chapas de madera, que es la madera fina donde se hace en la marquetería, tenemos raíces ahí se obtiene chapas con nudos muy especiales, maple, raíz de nogal, maderas con colores y tonos y las combinaciones que se pueden lograr para diseños hermosos, ¿no? por supuesto, manteniendo estilos muy marcados en distintas épocas. Pero bueno, son técnicas que se van aprendiendo y por suerte en esta escuela se sigue manteniendo hasta cuarto año. ¿no? Primero a cuarto año aprenden v a n i s t e r í a y después, quinto y sexto año, ya pasamos a algo más técnico, algo más del mueble más moderno y contemporáneo. ¿no? Es el inicio, ¿no? El oficio nunca se termina de aprender. Siempre hay algo nuevo, siempre hay nuevos desafíos y más en la parte ahora, lo que es el mueble moderno que tiene una carga. Más estética y bueno, ya el mueble está más incorporado a lo moderno, al diseño, a la estética. Es más social. Los muebles de estilo estaban más incorporados al mueble de la corte. Y había un mueble popular también, que era mucho más simple. ¿no? Los grandes e b a n i s t a s trabajaban para las cortes. Hoy, mueble ya más popular. ¿Cómo pasa ahora? un、no? Mueble moderno está en todos lados, pero el mueble de estilo y pertenece a. A un estrato social mucho más alto. ¿no? Bueno, los invito a todos los oyentes. A que conozcan la escuela pública o conozcan la escuela industrial y que se acerquen a esta escuela Raggio, que queda en Avenida Libertador, 8651, y bueno, pasen a visitar, porque es algo hermoso a conocer, para lo que hacen los chicos, los trabajos lo hacen los chicos de 13 años hasta 18 años. b u e o les agradezco mucho por esta entrevista y los alumnos también y los padres de la escuela. Es la tuya. La m í a y la nuestra. Argentina tiene historia. Estimados, les、eh, habla Gustavo de Bariloche. Bueno, con respecto a eso de la rapiña española、eh, sobre los bienes americanos, hay algunos estudiosos que opinan que eso tiene que ver con que España estaba en la Edad Media al momento de la conquista. Siendo que Inglaterra ya estaba en la edad moderna. Yo creo que España termina la edad media con Franco. Pero eso es una opinión mía. Me parece que ahora volvió un poquito. Hasta luego. s、sí, i habla Norma de Don Cativo. Estoy escuchando Argentina tiene historia y de cómo los españoles saquearon el cerro Potosí para llevarse toda la plata. Y mire lo que es la ley de causalidad. Ahora. Toda España y toda. Y toda Muchos países de Europa están realmente en un déficit económico. Así que esto no será el castigo de los dioses de Potosí. Les mando un beso grande. Le agradecemos mucho a los amigos que se van comunicando vía telefónica y también a través del Facebook que nos dan su presente. Milce Laura Conejero, Laura Vicky, Carlos González, Mariana Corjón, Marta Sotile, Mónica Bernal también que nos dicen bueno, que allí están、eh, escuchando Argentina tiene historia. Y algunos otros que también van dejando sus comentarios. Salva a Noemí Pérez, dice: Los artesanos plateros argentinos son insuperables en el mundo. Dice: Qué lindo el programa. Bueno, muchas gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina tiene historia.、Eh, a mí me, me, gusta, me gusta este programa, en、eh, el cual estamos hablando de, de, un tema, de un tema como la plata, de un tema como el oro, de un tema como la madera. Gran candombe nacional hizo el tema del oro y la plata en la Argentina. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán b i e n z a Noran Chart y Santiago Varela. Si yo les digo que llueven sapos, ustedes posiblemente no me crean. Pero si yo les digo que llueve oro, ¿me van a creer? Bueno, en la Argentina llovió oro. O al menos los ingleses. Dijeron que alguna vez llovió oro. Y esto tiene que ver con la historia de un enclave que, mira, todavía, todavía hace ruido el nombre del cerro del cual voy a hablar. Porque voy a hablar del Famatina, el famoso cerro en el cual、eh, el oro se encontraba con las piedra, con, como las piedras caminando. Los vecinos iban caminando por allí y encontraban、mmm, rocas y no sabían si era oro o piedras normales. ¿no?、Eh, obviamente, esta era el, la leyenda que había llegado. A Londres, a la Bolsa de Comercio de Londres, así por el año 1824-25. Famatina tiene una larga historia en la explotación. ¿Vos sabés que、eh, antes de la explotación de los españoles al pueblo Inca, hubo una explotación del pueblo Inca a los pueblos locales, a los de Aguitas fundamentalmente, que los hacían trabajar en las minas de Famatina en beneficio del imperio Inca、eh, tradicional. ¿no? Sin embargo, la, de, nuestra historia desde mayo en adelante. Eh, tuvo mucha, mucha significancia y mucha importancia, porque ya Mariano Moreno, en sus eh, primeros edictos,、eh, hablaba de la necesidad de explotar Famatina para acuñar moneda. ¿no? Y ese era el gran、eh, reservorio que tenía el gobierno argentino, el primer gobierno patrio, para tener una política de independencia económica. Manuel Belgrano lo decía: tenemos que ir por Famatina para que el Estado Nacional pueda acuñar, acuñar moneda, el Estado independiente argentino. ¿no? Se decidió hacer una exploración, una explotación, pero faltaban capitales. Y ese es el, algún problem, siempre el mismo, la misma discusión en la política argentina, en la economía argentina, s si hay o no capitales para los grandes emprendimientos. ¿no? Y en 1820, como ustedes saben, el gran hombre. Del capitalismo británico en la Argentina, el gran representante e los intereses de ese desarrollismo argentino asociado a las potencias como Francia, como Inglaterra, no es otro que Bernardino Ridadavia, que era el primer ministro de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez es algo así como el primer gobierno、eh, de avanzada liberal, con lo bueno y con lo malo que tiene este, este término de avanzada liberal. ¿no? Y hacia mitad de esa, de esa década, Eh, se produjo lo que se conoció como el boom minero.、Eh. Fue un gran、eh, sistema de especulación que se hizo en la bolsa londinense. Hoy hablábamos de Eduardo Luis d a l d e y Rodolfo Ortega Peña. Yo tengo el libro, la verdad es que、eh, este libro lo utilicé, lo, lo utilicé antes de la, de la noticia que hoy todos conocemos, que es la muerte de d u a l d e Pero quiero leer un párrafo para entender qué significó Famatina en aquellos años. Dice. Podemos afirmar, sin hipérbole, que contienen las riquezas más grandes del universo. Voy a probarlo con una simple aserción de la que dan fe miles de testigos. En sus campos, en los campos de Famatina, el oro brota con las lluvias como en otros la semilla. Las pepitas de oro, grandes y pequeñas, aparecen a la vista cuando la lluvia lava el polvo que cubre la superficie. Después de una lluvia, algo fuerte, una señora encontró a pocas yardas de su puerta. Una mole de oro que pesaba 20 onzas. Otra, al arrancar unas matas de pasto de su jardín, descubrió en las raíces una pepita de 3 o 4 onzas. Cuando se barren los pisos de la casa o se limpian los establos, siempre se encuentra más o menos oro confundido en el polvo. Estos casos ocurren tan frecuentemente que exigirá mucho tiempo detallarlos. Esto, ¿saben qué era? Era una propaganda que utilizaba. La empresa llamada Río de la Plata Mining Association. En realidad era River Plate. River Plate ¿eh? Así se llamaba esta, esta empresa minera. ¿Y qué era esa empresa minera? Porque lo que dice Eduardo Duvalde en su libro Facundo y la m o n t o n e r a que es un libro que te recomiendo que lo leas,、eh, que vayas co corriendo a comprarlo y leerlo, es que la, la guerra civil en la Argentina en aquella época nació por la mina de Famatina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Había dos grupos enfrentados. ¿eh? Por un lado, la River p l a t e、eh, que era el, la mina, la empresa que respondía a los intereses de Rivadavia y la familia Hewlett en Gran Bretaña. Y por otro lado, la Famatina Mining Company. ¿Qué era esta Famatina la, como, como compañía minera? Era un acuerdo entre Facundo Quiroga, Braulio Costa, que era un hombre de negocios porteño, y John Parrish Robertson. Que era un agregado escocés que venía a representar a este grupo de Quiroga y Costa en Inglaterra. Era un ensamble de capitales financieros británicos con los productores argentinos. La idea de la River Plate era exactamente la contraria. Solamente había capitales financieros británicos y el hombre que operaba en la Argentina era Rivadavia. Hubo desacuerdo entre estos dos grupos. No se pudieron poner.、Eh, no se pudieron, eh, Lograr, no, no lograron trabajar juntos y se separaron, y allí empezó la guerra civil. Dice Eduardo Duhalde que la batalla del Tala, la batalla de Don Cativo, las guerras posteriores que hubo entre el Manco Paz y Quiroga allí en Córdoba, tenían que ver justamente con este trasfondo, con a ver quién se quedaba con el oro y la plata en la Argentina.、Eh, el, el, conflicto, el conflicto de, de las minas. Hace que el negocio desaparezca. Y además, hacia fines de 1825, se produce una crisis financiera absoluta en la banca londinense que hace que todo proyecto fuera de la isla sea tachado por impro improcedente. Por último, los ingleses se dan cuenta, dicen, no, mandan un par de ingenieros, van a la Famatina y se dan cuenta que no llueven. No, llueven, no llueve oro, no llueve, no llueve plata, y que en realidad lo que llovían eran sapos que le querían vender los argentinos a los ingleses. Finalmente, Rosas, ustedes,、eh, perdón, ustedes saben que Ribadavia cae en 1827 y asume Dorrego, un hombre ligado a los intereses de Braulio Costa y eh, eh, Facundo Quiroga. Quizás allí también hay alguna explicación de la muerte de Dorrego. Cuando muere, muere Dorrego con el golpe de Estado y la, la dictadura de Juan c a r i e l de la Valle, cuando vuelve Juan Manuel, de Rosas, Juan Manuel de Rosas, tenía como dogma político, como, como dogma económico, que las minas no se tocaban, que lo que era de, de la tierra, era de la tierra y no se podía、eh, explotar. Por lo tanto, así fue esta burbuja、eh, del oro, de la plata, allí en las minas de Famatina, que todavía hoy siguen hablando, que todavía hoy siguen dando candombe. どうぞ。 ピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポンのピンポン Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro fumando un puro se le llevó. ¡Ay! ¡Siga que diga!、No、Te dije que se iba a armar el candombe, ¿eh? Y se armó el candombe nomás.、Eh, si no la reconoces,、eh, sos sordo. Es la, la, la tana Susana Rinaldi. Y es la, el candombe de oro y plata. De oro y plata es el corazón de los argentinos. Eh, eso según la, según la leyenda y esta milonga, obviamente, es de Homero Manzi y la música de Charlo. Charlo es uno de can mis cantantes preferidos, pero no le digan a nadie.、Eh, ¿eh? ¿Diori y plata porque se vende? No, diori y plata porque son los、eh, materiales más nobles. Ah, mira,、eso. qué romántico. Y como siempre, los materiales más nobles a veces se venden, no, veces, ¿eh? pero de plata seguro, Argelia, ¿eh? el río la River Plate. o Riverplay? No, no, cómo no, no me torés. s n o me torés. ¿Cómo v i e n e aparece Riverplay? No me torés、no no no、porque entonces te tengo que decir que es el cumpleaños de v o s c a y todos los bosteros que están del otro lado que m e m a n d e n saluditos. No,、ah, no, no, no me torés.、No, no, ¿Tenemos oyentes? Sí, sí, este, por aquí Santiago manda un mail y dice: Tengo una curiosa anécdota sobre el bastón de Roque Sainz Peña. Dice, hace poco tiempo falleció Carlos Roque Saavedra Sáenz Peña, dataranieto de Cornelio Saavedra, bisnieto de Mariano Saavedra, hijo de Carlos Saavedra Lamas y de la rama materna, nieto de Roque Sáenz Peña. La anécdota tiene que ver con que, gracias a mi trabajo referido a la grimensura, tuve acceso a un testamento de don Carlos Roque. Eh, allí dona muchas de sus propiedades al Estado Nacional. En el testamento dice tener, entre muchas otras cosas, en un departamento de la Avenida Libertador, el bastón presidencial de,、eh, que fuera de a Roqueza r en Espeña y que fuera prestado a don Arturo Ilia durante el periodo de su presidencia. Sobre este último, ustedes hace pocos minutos resaltaron、eh, que se rechazó al bastón hecho en Rosario, si no recuerdo mal. Saludos, Santiago. Mirá、Gracias, que interesante. ¿eh? Lo que, sí. ¿Cómo aportan los a l c a n t e s de este ah, programa? Ah, no tenés ¿eh? idea. Impresionante. d e a i、si、Te marcan de cerca. Uno se equivoca un cachito y ya te lo dice. Bueno, estamos terminando el programa de hoy, día martes 3 de abril. Mañana tenemos un tema interesante. En Argentina tiene historia: ¿eh? los hijos del poder. Nos, visit, nos va a visitar la escritora y periodista Adriana Balaguer, a quien conozco desde hace muchísimos, muchísimos años. Trabajamos juntos en la prensa ya en la década del 90, cuando、sí、yo, era, yo era un niño y ella no tanto. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Este, gracias, Nora a l c h e r o por acompañarnos. Gracias, yo que soy don Ambrisa, por acompañarnos a ustedes. Eh, gracias, eh, Adriana Zanca. Por acompañarnos, ¿Eh? Agustín Camisa, a Isabel García y Marina Getino en la producción, y Jorge Falcone hoy, ¿Eh, maestro, gracias por la paciencia. Nos vamos,、eh, vienen las noticias aquí en Radio Nacional, y después Carlos Polimeni y Diego González con su programa Voces del Sur. No se olviden,、eh, tenemos memoria para eso. Argentina tiene historia y nos cuenta que, que, que el corazón de los argentinos es de oro y plata, y a veces, a veces es un candombre.